Viernes 3 de abril. Viernes Santo. Jesús tomó el vino agrio y dijo, Todo está cumplido. Luego inclino la cabeza y entrego el espíritu. Juan 19, versículo 30. Me gustaría ilustrar esto con la última palabra de Dietrich Bonhoeffer. Cuando el 9 de abril de 1945 un guardia le dijo, Prisionero Bonhoeffer, Prepárese y venga conmigo, le dijo a un compañero de prisión. Este es el final, para mí, el comienzo de la vida. Desde una perspectiva humana, la muerte por ejecución es el fin. Pero la fe ve más allá. Para Bonhoeffer, la muerte marcó el comienzo de una nueva vida. Todo esto que está consumado interpreta la vida de Jesús como un servicio a los demás. Pero, cumplido, también significa que Dios está con el crucificado y que transforma los terribles acontecimientos en algo bueno por amor a Jesús y a nosotros. Lo que a primera vista parece el terrible final de un ser humano fracasado, se convierte, visto con los ojos de la fe, en la victoria de Dios sobre el sufrimiento, el pecado y la muerte. Jesús fue la cruz por amor a Dios, para liberarnos del poder de la muerte y reconciliarnos con Dios. Al completar este difícil camino, Jesús cumplió el mandato de Dios. El hecho de que Dios se haya identificado con Jesús sufriente y crucificado significa que está del lado de los que sufren. Experimentó el sufrimiento y la miseria de primera mano. Este es el misterio de la cruz del Viernes Santo. Dios se hace muy cercano a nosotros, especialmente en nuestro sufrimiento. Por eso, puede suceder que las personas sientan la cercanía y el apoyo de Dios en su sufrimiento. Les enviaré mi espíritu, que consuelen el dolor, alentará la esperanza, traerá fuego al corazón. Cancionero canto y fe número 139. Ingrid May para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.